Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pasan algunos minutos de las 3, las 12 en las Islas Canarias y tras el informativo, es nuevo el tiempo de los misterios aquí en vuestra casa. Regresamos a las ondas de Radio 1 y Radio 5, la bienvenida para todos los que seguís ahí en directo nuestra transmisión en estos programas especiales del verano, de este verano español. Saludos a todos también para los que nos descargáis en el podcast. Ya sabéis, si queréis, con todos los programas del Espacio en Blanco vais a ponéis podcast Radio Nacional de España y tenemos todas las descargas que queráis para que podéis disfrutar a cualquier hora de la semana o del día eh, de vuestro programa. Y saludos a todos los que nos escucháis desde fuera de nuestras fronteras en más de 100 países. Lo podéis hacer a través de la radio online, también a cualquier hora y a veces en directo con esos horarios vuestros de Sudamérica... Saludos para todos, un abrazo desde España. Y seguimos con más enigmas en esta segunda hora. Nuestro siguiente invitado, un peso pesado en el tema de la historia oculta y de las eh, conspiraciones, y regresa al programa Rescatando uno de sus misterios. Han sido muchos, según vuestra opinión, no lo decimos nosotros, los programas históricos que hemos realizado. Este es uno de ellos y en este tiempo tratamos de refrescarlos y buscar respuestas y eso es lo que trae nuestro próximo invitado Respuestas al nazismo esotérico saludamos desde ahora ya nuestro siguiente invitado Santiago Camacho, con él los dejamos disfrutar ya veréis que interesante El poder casi demoníaco de Hitler ha sido comentado por muchos historiadores. Un minucioso examen de cómo Hitler adquirió este poder quizá resuelva el misterio de cómo un hombre pudo esclavizar a la mayor parte de Europa y por qué fracasó. Hitler llegó al poder al final de la década de los 20 y principios de los 30. Le apoyó toda una galería de malhechores, muchos de los cuales eran fanáticos creyentes de las artes místicas. Adolfo Hitler también estaba familiarizado con este mundo oculto. Este hombre, Rudolf Hess, fue la mano derecha de Hitler durante su escalada al poder. Hess también era un fanático ocultista y seguidor de un hombre llamado Dietrich Heckhardt. Hitler había conocido a Eckhart en 1919 y bajo su tutela, su capacidad oratoria creció prodigiosamente. Muchos testigos de aquella transformación juraban que Hitler tenía el don de hipnotizar a las masas. Eran temidos respetados odiados en su tiempo constituyeron uno de los grupos más poderosos eligieron viejos símbolos y mitos del origen de la humanidad y según ellos eran los representantes genuinos de la raza aria la raza elegida por los dioses Pero, ¿qué se esconde tras el nazismo? ¿Quiénes eran? ¿Qué pretendían? Conozcamos un poco más de la historia secreta del nazismo. Nos ayuda nuestro invitado. La primera introducción esa primera puerta que nos mete el mundo de lleno en el mundo de, del nazismo un poco la historia si quieres, Santiago cuéntanos un poco qué es de dónde surge que ya todo está muy unidos evidentemente a Hitler no sí a evidentemente que es el que mueve todos los hilos sígil es un es un personaje histórico también absolutamente atípico. Estamos hablando de de un hombre que sin pertenecer a ninguna familia especialmente poderosa, habiendo nacido eh en un entorno muy humilde, habiendo tenido una una trayectoria vital bastante irregular y e incluso bueno, en la época en que en que en la introducción mencionaba que conoció a Aditi Dehar en 1919, se le podía considerar prácticamente un indigente en las calles de Viena, pues eh este hombre de repente va a a cataliza de alrededor, pues posiblemente eso uno de los partidos políticos y uno de los movimientos de, de pensamiento más influyentes y más extraños de de la historia del siglo XX. No es algo casual, hay mucha gente que opina que que Adolf Hitler fue un elegido, es decir, fue una persona aquí en un, un determinado grupo de poder, una élite... Es ¿Elegido por quién? ¿Por un grupo de poder? Exactamente. Por... Elegido por sus capacidades mediúnicas, por sus capacidades eh, para ejercer una cierta influencia, una cierta sugestión sobre las masas. Elegido por incluso por algún signo externo. Hay una historia que luego trataremos muy muy curiosa sobre, sobre el momento en el que Hitler tiene una visión concretamente una visión delante de un objeto muy muy arraigado, muy vinculado a la historia de Alemania. Y bueno, ese objeto, esa, esa reliquia, eh, le obsesiona de tal manera que marca de alguna manera su destino. Todo eso eh, apoyado en un entramado político, obvio, apoyado en un, en un fuerte sentimiento antisemita que, que había en, había en el pueblo alemán, sobre todo porque el pueblo alemán de, de entreguerras, ...era un, un pueblo en crisis perpetua, en una crisis económica... ...en una crisis moral, en una crisis de, de valores... y ...en una crisis nacional de la cual no salía... ...y en que en gran parte eh, se culpaba como chivo expiatorio... ...como se ha hecho tantas veces a, a los judíos... ...que sí, que podían prosperar en aquel en aquel momento... ...y que tenían obviamente pues eh, un cierto control sobre las propiedades. Pero hay un punto de inflexión, y el punto de inflexión es 1934... En 1934 el nazismo deja de ser un movimiento esencialmente político para convertirse en un movimiento esencialmente casi esotérico. En 1934 ocurre la célebre, la célebre noche de los cuchillos largos, uh -huh. en la cual eh, los miembros de la CSA, que eran los camisas pardas, los digamos el sector político de, del partido son eh, en muchos casos eh, depurados eh, y la mayoría de ellos asesinados en una purga sin precedentes en, en la historia de Alemania y es el, el nacimiento de las SS las SS que nacen como un organismo autónomo de rango superior al partido y, y que se convierten en el verdadero poder de, oculto en, en Alemania esas SS eran eh, no una organización militar ...no un grupo político... ...eran una orden mística de caballería. Si quieres vamos un poco a esa historia... ...que nos querías contar... ...tiene que ver quizá con la lanza del destino... ...un poco... ...algo sí. que se encuentra Hitler, ¿no? Sí, Hitler estaba en su época de adolescente... ...de jovencito... ...en Viena... ...había intentado entrar en la escuela de arquitectura... Lo habían no lo habían admitido y no había pasado las pruebas de, de selección y malvivía pintando acuarelas en, en las calles de Viena sí. para los turistas y este ¿No tipo ¿No era de todavía cosas. militar no esto fue esto fue pues, no. en la época anterior a, a la guerra, no. pues bien eh entre las muchas cosas que hacía pues iba al museo del Hofburg, que es donde donde se guardan las eh, las joyas de la corona de los augsburgos. ...ahí va al Museo de Hofburg pues a copiar cuadros, a, a pintar eh, cosas con modelos pues como cruces antiguas, etcétera, etcétera... ...y un día reparó en una caja mmm, que estaba guardada en una vitrina, una caja forrada de, de terciopelo rojo... ...que todavía se puede ver allí en en Viena, en ese mismo museo... ...y que contenía una punta de lanza, una punta de lanza eh, que mmm, cosida a ella tiene dos clavos cosida con un, con un hilo de oro. Se cree que es la que es la punta de lanza que atravesó el costado de Cristo en, en el monte Golgota de manos de del celeb de Longinos, del hombre que del hombre que además curiosamente se, se supone que era de origen catalán de un centurión llamado Cayo, Gallo Casio que se apiadó de, de la agonía y sobre todo de lo que querían hacer los miembros del Sanedrín, que querían rematarlo quebrándole los huesos para que no se cumpliese la profecía que lo designaba como Mesías a Jesús. Y eh, para acabar con aquella atrocidad, arrebató la, la lanza de, de uno de, de los miembros de, de esa comitiva y atravesó el costado de, de Jesús dándole el, el golpe de gracia. Eh... Obviamente esa lanza en concreto, pues como hay tantas astillas de, de la cruz de Cristo, como hay tantos clavos de Cristo sueltos por el mundo, también hay varias lanzas de, de longinos. Pero esta en concreto tiene una, tiene una particularidad que es que ha estado vinculada a, a la historia de Europa y concretamente a la historia de, de Alemania desde prácticamente la época de la cristianización es una lanza que llevó el, el emperador Otón Grande en múltiples batallas. Se supone incluso que era la, que era la lanza que llevaba, que llevaba Constantino en, en la época en que decidió la, la cristianización de, del Imperio Romano. No es un arma cualquiera y no es un, una reliquia cualquiera, sino es una reliquia mística. Uh -huh. Y delante de esa reliquia mística, cuando la vio por primera vez, eh, Hitler, y eso no, no viene de otra fuente, sino del propio Hitler que lo, lo atestigua en su obra en su obra política por excelencia, el Mein Kampf, mi lucha, pues allí describe cómo tuvo una visión. Y tuvo una visión y se vio a sí mismo eh, empuñando la lanza y dirigiendo los destinos de Alemania. Y estamos hablando de eso, de un jovencito, de un indigente que, que vivía en una pensión de mala muerte y que cuando no tenía con qué pagar esa pensión, pues eh, dormía en los bancos del parque. Pues curiosamente, eh, esa lanza acabó siendo propiedad de Adolfo Hitler. Cuando se anexionó a Austria, lo primero que hizo el entré en Viena fue eh, en aquel desfile, en aquella comitiva en la que le recibieron fue directo al museo del Hofburg y se estuvo encerrado durante 48 horas en una bóveda con aquella lanza. Después eh dio orden de que la lanza fuera transportada a Nuremberg, donde estaba digamos la capital espiritual de, del movimiento nazi y allí fue guardada hasta hasta la época en que bueno, terminó la guerra. Curiosamente, en el mismo momento en que un teniente eh norteamericano llamado William Horn el 30 de abril de 1945, descubría en un silo subterráneo esta lanza, ese mismo día, a esa misma hora, Adolfo Hitler se quitaba la vida en algún búnker de Berlín. Apasionante la historia de ese personaje. Evidentemente aquello cambió, cambió a la persona el destino de Hitler y, y, bueno, cambió el destino de casi del mundo, ¿no? Sí, de hecho, eh prácticamente hasta ese acontecimiento Hitler era una persona era una persona culta. De hecho, se conservan eh, los registros de sus visitas a la biblioteca de Viena, las fichas de los libros que pedía. Y en aquel y hasta aquel momento pues eh, leía filosofía, leía literatura, leía historia, pero digamos que sus, sus campos de estudio eran bastante erráticos Justo en el momento en el que tiene la supuesta visión delante de la lanza, empieza a especializarse y prácticamente se dedica a estudiar sobre mitología nórdica y ocultismo, básicamente. También por aquella época eh, y sobre todo eh, sobre el mito del Grial y de uh -huh. y de todo el ciclo artúrico. Curiosamente durante aquella época es cuando conoce a un personaje fundamental en su vida, que es Dietrich Escar. Dietrich Escar era un hombre típico, un hombre un auténtico hijo de su tiempo y de su lugar porque era un pangermanista absolutamente acérrimo, una persona que practicaba el el paganismo, el paganismo, propio de los pueblos germanos precristianos como una seña de identidad posiblemente pues contraria a, a ese a esa resto de Europa que los había humillado tremendamente en la guerra y sobre todo era el líder de una pequeña sociedad secreta, de una entonces pequeña sociedad secreta. Que era el grupo Thule. el grupo Thule se era una sociedad secreta de carácter esotérico que creía bueno en básicamente en la religión pagana de, de los antiguos de los antiguos germanos y luego tomaba eh, todo tipo de todo tipo de, de aportaciones de fuentes tan diversas como la alquimia eh, el rosacrucismo el ocultismo hermético etcétera etcétera Y entonces Hitler se convierte en el auténtico pupilo de Éxar. Éxar se convierte en su mentor, por otra parte, y, y de hecho la relación eh, es tan estrecha que el propio Éxar da cuando siendo ya Hitler canciller de Alemania, se atreve y tiene la osadía de decir una frase tan rotunda como Hitler es el que baila, pero yo soy el que toca la música. Y esa, y esa frase decía bastante eh, bastante sobre el la posición de este personaje en en toda esta historia era el auténtico gurú... Era el que le convenció eh de que era una persona elegida, de que era una persona dotada Y posiblemente el que le dio algunas de las indicaciones como orador y como y como líder de masas que le llevaron a, al poder no solo político sino militar uh -huh. ahí fue cuando un poco Hitlerler también entró en contacto con el más allá con el esoterismo y descubrió un poco sus poderes, pero diciendo era un tipo que escuchaba voces y se comunicaba con el más allá no sí eh nunca se me olvidará eh, leyendo periódicos de la época un un correspondensal francés en en Alemania. La época en que se escuchaban los primeros discursos de, de, un, de un individuo que bueno que poco más tarde intentaría dar un, un golpe de estado y sería encarcelado por ello y, y decía que ese hombre lo comparaba, decía eh, algo se, se mete en él, vemos un hombrecillo diminuto, con un bigotillo ridículo alguien eh, que si nos lo encontrésemos por la calle no despertaría nuestra curiosidad, pero se sube al estrado Y en el momento en el que se sube al estrado algo se introduce a él y ese algo eh, empieza a hablar a gesticular a conmover a la audiencia es como si como si le poseyeran eh, los tronos o las dominaciones eh, de cierto tipo de ángeles que se, que se supone que se pueden apoderar de, de un cuerpo humano. Y eso ya lo percibía en aquella primera época, época de Hitler, un un periodista francés que bueno, estaba allí y que no podía ni siquiera imaginar quién eh quién estaba delante de él en aquel momento y quién llegaría a ser. Uh -huh. Hitler tenía tenía poderes mediúmnicos, él lo afirmaba. De hecho, recibía extrañas visitas o o, o extraños eh, o extrañas premoniciones. Hay frases que decía sus intemos que son escalofrientes, como por ejemplo, yo he visto al hombre superior y sus ojos me han llenado de terror. Él decía que le visitaban seres que le aconsejaban que le presionaban y que incluso le ordenaban cosas y luego obviamente estaban muy convencido de de tener un cierto dominio sobre sobre la realidad, un cierto dominio mágico. Cuando sus generales le, le explicaron que que bueno que planear una ofensiva sobre la Unión Soviética en a finales de verano era una absoluta locura, porque o llegaban a, a Moscú antes del invierno o aquello era el final, eh, Hitler sonrió con suficiencia y dijo, el invierno es cosa mía. Él estaba convencido en aquel momento de que el invierno era cosa suya y de que él podía parar ese, ese invierno que desgraciadamente para él pues acabó devorando a sus propias tropas. Eh, si seguimos un poquito adelante en esa historia, él creó... bueno, se metió en una especie de guerra mágica, a mí me gustó mucho esta historia, la guerra mágica. Sí, Hitler era una persona era una persona que obviamente a partir de esa de esa fecha de, de, esos, de esos primeros tiempos creía en creía en todo lo que tenía que ver con el ocultismo y con la magia. De hecho, una una cosa muy curiosa y que muy Muy poca gente sabe es la existencia de una oficina de, de ocultismo del tercer Reich, una oficina en la cual eh, pues bueno, eh, estaban, digamos, a sueldo de, del gobierno, pues eh mediuns, astrólogos eh, ¿Sí? y todo tipo de todo tipo de personal de personal mágico, digámoslo así. Curiosamente también en aquella época eh, Hitler conoció y tuvo como, como compañero de estudios a un nombre también muy curioso, un nombre que se llamaba Rudolf Stein. Rudolf Stein eh tuvo que huir precipitadamente de Alemania porque la creación de esa oficina de ocultismo, el Janenerbe, eh fue precisamente eh la colocación de muchos de muchos psíquicos y de muchos médiums, pero también por ejemplo fue, digamos, eh la búsqueda y exterminio de todos aquellos eh, dotados de alguna manera que eh era, serían disidentes al régimen. Pues Stein eh, huyó y huyó a Inglaterra y Stein eh, formó parte junto con junto con muchos otros de un plantel que de asesores, que de asesores personales que tuvo Winston Churchill, que eh, conociendo, digamos, la la debilidad por el esoterismo de, de Adolf Hitler, pues intentaban prever sus movimientos pues en base a criterios mágicos, astrológicos, criterios que él mismo podía podía estar siguiendo en aquel momento personajes eh, tan conocidos como como a Leister crowley eh, el gran el gran mago negro de, de la inglaterra de aquellos tiempos estuvieron en, estuvieron al servicio de, de su país e incluso hay una anécdota de de una emisión de radio berlín una emisión en inglés estas que se hacían pues para desanimar un poco a, a los a los británicos una misión de Radio Berlín, en la cual el locutor muy indignado decía que aunque Leister Crowley hiciera una misa negra en la catedral de Westminster, Inglaterra estaría perdida por, para siempre. No sé realmente si Crowley hizo tal misa negra en la catedral de Westminster o no, pero lo cierto es que debió de poner al diálogo bastante de parte de los ingleses dado los resultados finales. Uh -huh eh el, el, ahí comenzó todo el nazismo, ¿no? Y es curioso porque si uno visita la India, eh te llama mucho la atención encontrarte en un montón de templos eh la swástica. Uh -huh. los nazis cogieron el símbolo de de ahí, de porque cuando vas crees que fue al contrario, evidentemente no pudo ser, que uh -huh. si ellos ese símbolo, lo pusieron en sus templos, pero es mucho más antiguo. ¿Por qué? ¿Fueron hasta la India a coger todos esos símbolos? porque obviamente la India es, el, es la cuna de la raza aria, es decir, eh, los, la, la raza indú se denominaría indoaria precisamente. Y eh, el símbolo en sí es un símbolo muy antiguo que no solamente que tiene su nacimiento realmente en, en la zona del Indo, pero que es, luego se extiende a, a prácticamente toda la garroteadiciones eh, esotérica oriental y occidental. Hay un detalle muy curioso, que es que en, en el coro de la, de la iglesia en la que Hildegard cantaba de pequeñito, porque cantaba, cantaba en una escolanía, pues eh, justo enfrente de, de las sillas del coro hay hay un hay un retablo de, de madera tallada, un retablo bastante bastante bonito y eh, ese retablo precisamente está presidido por una enorme esvástica. Eh, es posible que es posible que en cierto sentido eh algo de de eso influyese en su subconsciente. Pero también es un estamos hablando de un símbolo mágico, de un símbolo que que significa evolución, de un símbolo que significa movimiento, de un símbolo que como que para una persona mmm, como Hitler, eh, ferviente creyente en la doctrina oculta, tenía poder en sí mismo. Y ese poder era lo que lo que le hizo cambiar la bandera de su país y, y, y colocarlo ahí que cada arma, que cada avión de combate, que cada regimiento en su bandera tuviese ese símbolo que podía estar dotado de un poder eh, propio y ayudar a la victoria final. Detrás de la historia normal muchas veces es cuando una historia oculta que tiene que ver con el esoterismo. Concretamente de Hitler, el esoterismo nazi, la CSS. ¿Qué pretendían exactamente los, los nazis? Lo preguntábamos un poco en la introducción que queríamos hacer. ¿Qué es lo que querían hacer? gran pregunta. Y digo gran pregunta porque posiblemente ahora mismo cogemos a cualquier catedrático de historia contemporánea se lo hacemos y posiblemente no consiguiésemos que nos respondiese más que una bonita colección de vaguedades. Lo que pretendían los nazis eh es posiblemente lo que pretendía ese círculo interno, ese círculo que nunca llegó a tener ni siquiera un nombre de, de los que estaban realmente en el meollo, en el secreto. En la Exactamente. Es decir, eh, discúlpame, eh, ahora nos cuentas un poco lo de que lo que se pretendía, pero detrás de esa pretensión había eso, algo oculto que lo estaba manejando, ¿no? Sí, obviamente. Uh -huh. um, hay un discurso de Hitler de, de casi de los últimos tiempos que en ese sentido sería muy revelador. Él decía que si encontrase otro pueblo que sirviese a los intereses que él sirve mejor que el pueblo alemán, ...no dudaría en sacrificar a todos los alemanes... ...en servir a ese pueblo... ...es decir, no era ni siquiera una cuestión ya nacionalista... ...era algo por encima... ...pero que nunca llegó a aclarar... ...posiblemente tuviese que ver... ...dentro de, dentro de su mente con aquellos seres... ...que le, que le hablaban... Que la, ...de aquellas voces que le, que le impulsaban a hacer cosas... ...también... Eh, ...con una cosa que ta, llegó a decir... ...y que se dio cuenta tal vez demasiado tarde... ...durante una primera época... ...Hitler eh, decía que se servía... De las energías, de los poderes. Luego, como muchos otros ocultistas y como muchos otros aficionados a, a la magia, descubrió que uno no se sirve de los poderes, sino que sirve a los poderes. Uh -huh. Y realmente los propósitos últimos del Tercer Reich fueron los propósitos de ese poder, de ese poder oculto y a la vista de los resultados indudablemente oscuros. Ya, ¿Pero pretendían eso, la supremacía de la raza, la raza única aria, los blancos por encima de todo el resto de las razas? En principio sí. En principio, lógicamente, la, la componente racista era, era tremenda. Pero, por ejemplo, cosas como el holocausto, eh, interpretadas desde un punto de vista mágico, mmm, resultan mucho más reveladoras incluso que una, una que un simple exterminio étnico. Holocausto no es una palabra elegida, elegida al azar. Un holocausto es un sacrificio. ...no es un asesinato, no es una masacre... Eh, ...y Hitler eh, lo que hizo con el holocausto... ...y estaba convencido de ello... ...fue el sacrificio humano más monumental... ...de la historia de la magia negra... Hitler, ...de la historia de la magia negra... ...si, sí, Hitler estaba convencido de que sacrificando... Eh, ...seres humanos... ...en cantidades industriales... ...podría obtener el poder necesario... ...para conquistar el mundo... ...y de hecho... Eh, ...Heinrich Himmler una persona que era la persona encargada de esa tarea la persona a la que se le encargó era posiblemente la persona que dio instrucciones muy precisas de cómo cuándo eh, de qué manera había que hacerlo se hizo mmm, de manera rápida e industrial no por cuestiones de no por cuestiones de salismo sino por cuestiones directamente de acumular una gran cantidad de poler, de acumular una gran cantidad de energía vital que luego en ceremonias que se practicaban en el más estricto de, de los secretos se intentaban canalizar para, para llevar a la victoria ya te digo que era un absoluto reino de la irracionalidad era algo eh, que pensado en la edad media podría haber tenido algún sentido pero que realmente lo increíble es que sucedió en pleno siglo XX qué tremenda frase la que ha dicho que ha dicho santiago eh, era un, el más grande sacrificio humano uh -huh. hay una segunda parte queremos seguir descubriendo algunos de los secretos de esa historia extraña que está todavía ahí que como estamos de alguna forma viendo esta noche está controlada por extraños poderes que a veces desconocemos vamos con esa segunda parte que nos ofrecen ahora nuestros compañeros a heinrich himmler el jefe de la css y le obsesionaba el ocultismo, dirigía extraños programas de investigación sobre el pasado místico de Alemania y enviaba a sus huestes a grotescas misiones en busca de talismanes místicos entre los que se contaban, según se dice, el Arca de la Alianza. Yo estoy seguro de que a Heinrich Himmler, el jefe de la SS le interesaba mucho el ocultismo. Prueba de ello era todo el ritual externo de la SS y su culto místico los antiguos símbolos rúnicos y las ceremonias con antorchas, reminiscencias de las ceremonias druidas de Stonehenge, todas esas cosas. Yo creo que aprendió mucho de los poderes del amplio espectro de lo oculto, de los poderes del mal y las tinieblas por una parte, hasta la zona ultravioleta del espectro. Pero Hitler... ...aprendió de todos estos vastos movimientos religiosos y pseudo-religiosos... ...el movimiento que desafía cualquier análisis. No puede uno explicarse por qué prospera, pero lo hace. De todos he sabido la fascinación que tenía el Führer... ...por todo lo mágico... ...secreto y oculto. Guiado por extrañas voces... ...que le indicaban qué hacer... ...en un tiempo de su vida... ...se dedicó a buscar tesoros. Pero no tesoros normales... ...tesoros de la tradición... ...leyendas vivas. Así... Mandó expediciones a la búsqueda del Santo Grial, a la búsqueda del Arca de la Alianza. Pero, ¿qué pretendían? ¿Qué buscaban en realidad? Nos responde nuestro invitado. No sé Santiago, siago ¿sí ha estado alguna vez en algún campo de de esos términos o campo de concentración ha estado alguna vez no no he estado pero yo sí realmente tengo lo tengo pendiente es una es una experiencia que yo creo que todo el mundo que que vaya a Alemania a Polonia a Austria a los sitios donde todavía se conservan estos sitios. Pues aunque solo sea como la elección moral debería debería acercarse y pasar una tarde allí y ver sí. ver a, hasta qué punto puede llegar la otra humana ¿eh? sería muy recomendable en uno donde subieron muchos españoles donde murieron muchos españoles este mataausen es algo tremendo lo que uno puede llegar a sentir y lo que debió ser ese, ese sacrificio ese holocausto ¿Qué buscaban los los lo bueno, que buscaban hitler porque mandó a casi todos los rincones de ese planeta mandó gente buscando cosas estuvieron en argentina buscando el bastón de mando ese que hemos hablado aquí que seguiremos hablando dentro de poco y anduvieron buscando el Grial, el Arca de Alianza y otro montón de cosas más. ¿Por qué? Pues por la palabra que yo creo que más está saliendo a lo largo de este programa, poder. O sea, había una serie de objetos que, que él consideraba que estaban revestidos de un poder especial. Pensemos eso, que que Hitler tenía su servicio a todo un país y era un país al servicio de una idea mágica. Hitler buscó efectivamente el santo grial, de hecho por ejemplo lo buscó muy cerquita de, muy cerquita de nosotros, lo buscó Montserrat sin ir más lejos, pensando que se trataba de, del Montsalvat al que, que hacía referencia la leyenda artúrica buscó uh, el arca de la alianza y estos dos hechos pues nos nos recuerdan inevitablemente a las películas de de Indiana Jones yeah, yeah. que curiosamente pues eh por si alguno de nuestros oyentes no lo sabían, pues sí tienen está muy novelado, obviamente está muy muy ficcionado, pero eso eh, tiene una una función real. Y no solo eso, eh, Hitler hizo una auténtica recopilación monumental de todos los manuscritos de alquimia ...que pudo encontrar en Europa... ...y se hizo con cantidades tan respetables como cientos de miles... ...manuscritos alquímicos que curiosamente luego fueron requisados... ...por, lo, por las fuerzas estadounidenses llevados a Estados Unidos... ...y nunca más se volvió a saber de ellos... Eh, ...Hiller, por ejemplo, hizo expediciones a Nepal y a Tíbet... ...buscando las ciudades sagradas de Sambala y Agartha... ...intentando contactar con, con los antiguos que, que se supone que, que en ciudades secretas controlan el mundo. Y de hecho, eh, a principios de mayo de 1945, cuando los rusos entraban en Berlín... ...en la sede de la SS, se encontraron con un espectáculo curioso... ...con un espectáculo absolutamente inesperado. En un patio eh, había cerca de medio centenar de cadáveres. Sus cadáveres uniformados de, de las ss eh, tenían clavados en sus pechos y en sus vientres eh, unos puñales muy especiales unos puñales rituales tibetanos los los dogis que son eh, unos puñales de hoja triangular que es eh, con una calaverita con labrada en, en su empuñadora cuando fueron a los cadáveres estos cadáveres que no llevaban ni insignias ni documentación eran indudablemente de raza tibetana Nadie sabe ni nadie ha averiguado jamás qué hacían allí ese regimiento o ese o ese pelotón mejor dicho de de tibetanos de las ss con qué propósito se encontraban en berlín y por qué se suicidaron al final de al final de la guerra, pero desde luego son un, son un testimonio vivo o muerto en este caso de de que desde luego esos contactos con con todo el esoterismo con todo lo que de mágico podía haber por el mundo existieron se buscó prácticamente todo lo que lo que de, según las leyendas y las tradiciones podía dar un poder místico a, al tercer Reich. Ese palacio que mandó construir el marqués de Cerralbo Entra en los museos con la... Radio Nacional. Fahrenheit 451 es la Lee libros a la que el papel de los... Radio Nacional. Radio Nacional de España. Escucha música Músicas en Radio Nacional. Posibles. Gana un premio en Radio Nacional nos os pido que permanecáis entre cuatro paredes Súbete a las tablas con Radio Nacional ¿Y el equipaje? Disfruta del cine con Radio Nacional por qué no quedas aquí? Radio Nacional de España Un mundo de cultura El archivo de Espacio en Blanco 30 años compartiendo misterios con Miguel Blanco. Santiago buscaban cualquier cosa que diera poder y que encontraron, se sabe si Isideler encontró el arca de la alianza, encontró el grial, encontró algún otro instrumento de poder. Desde luego la lanza eh, estaba estaba entre sus tesoros más más eh, queridos, más notables. También eh, se sabe que bueno, ante la duda se hizo desde luego con algunos con algunos griales. De dudosa de dudosa autenticidad pues por ver si siente ellos tenía el auténtico los manuscritos de alquimia consta que les sacaron bastante provecho puesto que prácticamente su idea era extraer la idea de los, de los científicos nazis era extraer de ellos pues la, la fórmula o, o los procedimientos para, para hacer una bomba atómica bomba atómica que en instalaciones de noruega de los manuscritos alquímicos que sí, la bomba atómica. Hay una historia muy bonita eh, que, que implica un, a un famoso alquimista del siglo XX, a fulcanelli eh, en la cual eh, precisamente a, en un momento en un momento muy muy delicado en el que varios equipos científicos de todo el mundo franceses alemanes y por supuesto estadounidenses estaban intentando explotar la energía del átomo Pues eh Fulcanelli se dirigió a, a un célebre investigador francés del cual un investigador de lo oculto como era Jacques Berger era en aquella época uno de sus ayudantes y eh, le dijo eh, del peligro que podía suponer las investigaciones que estaban realizando y que los alquimistas conocían perfectamente que sustancias muy puras eh, utilizadas eh, con patrones geométricos Eh, y llevadas eh, a un determinado estado de, de inestabilidad pues podían provocar una explosión de tal calibre que podía devastar una ciudad eso eh, mucho tiempo antes, varios años antes de que estallase aquella aquella primera bomba atómica y bueno, eh, esa relación entre la energía atómica y la alquimia no era desconocida por, por los jerarcas nazis Uh -huh. eh, las ss qué qué qué cumplían en todo ese plan ¿Qué, qué papel cumplían en todo ese plan organizado por por esa sociedad secreta las ss eran posiblemente eso el brazo armado de de esa sociedad secreta como bien te he dicho antes eran un, un grupo muy curioso eran para empezar eh un grupo absolutamente autónomo no respondían ante nada ni ante nadie ni ante gobierno ni ante ejército ni ante partido y sobre todo tenían un rango superior al del propio Partido Nacional Socialista tenían una capacidad de actuación que les permitía perfectamente pues bueno, eh, intentar eh, tomar el, el mando en un momento dado y conseguirlo como, como realmente fue en los últimos momentos de la guerra en que si a la Alemania nazi eh, pudo aguantar hasta el final y pudo aguantar más o menos de pie como, como, un, como una organización ...hasta hasta el último instante fue precisamente porque las SS tomaron el control absoluto del país. Pero no solamente eso, era una orden de caballería, una orden de monjes guerreros a la antigua usanza... ...como los templarios, como los caballeros teutones, con sus eh, ritos de iniciación... ...con sus eh, vínculos secretos, con sus pactos de sangre, con sus rituales, con sus creencias... Una orden pagana en la cual se hacía apostasía del cristianismo puesto que nadie que perteneciese a las SS podía ser algo tan decadente y tan judío como, como cristiano y todo ello eh, teniendo en cuenta que al final de la guerra no acabó en no acabó ahí la cosa sino que aquellos eh, monjes guerreros de, de nuevo cuño, siguieron sintiéndose vinculados por sus juramentos y siguieron sintiéndose hermanados y siguerieron actuando espacio en blanco en la madrugada del sábado al domingo a partir de las 2 la una en canarias el misterio continúa en radio nacional con miguel blanco Gracias. Santiago que se sintieron hermanados y que bueno, quizás siguen estando esos lazos todavía por ahí Seguimos con Hitler, de repente Hitler dicen que muere Mucha otra gente dice que Hitler no murió, sino que pudo escaparse Y que los cadáveres que se encontraron ahí en ese búnker El de Bob Brown y teóricamente el suyo no son realmente eso Sino que él le dio tiempo a escapar ¿Puede ser cierto? Puede ser cierto Hay una serie de cuartetas de Nostradamus, me acuerdo Y me acuerdo porque es curioso, porque el, el ministro de propaganda alemán, eh, Goebbels, tenía, tenía mucha afición a, a citar en sus discursos ¿no? a Nostradamus. Eh, Nostradamus eh, predijo a Hitler y en un momento dado eh, le llamaba Íster, completamente y en un momento dado decía que en un ataúd de hierro eh, cruzaría, el, cruzaría el océano. Es ese aúd de hierro muchos eh, intérpretes de nostradamus han querido verlo como un submarino y ese cruce del océano efectivamente pues como un viaje último a, a Sudamérica donde en muchas localizaciones en argentina, en Brasil, en Chile ...pues determinado en una buena parte de, de la cúpula nace también se ha hablado de, de bases secretas en en la Antártida, por ejemplo, se ha hablado incluso de de una una curiosa expedición que hubo poco después de la guerra. ...a la Antártida por parte de, de la Marina Estadounidense, en la cual, bueno, pues eh, una flota eh, compuesta por un portaaviones, eh, varios barcos de apoyo y 1.500 marines, eh, partió de repente rumbo a la Antártida, nadie sabía para qué... El caso es que cuando aquella flota perdió tres aviones en tan poco se sabe qué tipo de misión dio la vuelta y y nadie, y nadie volvió a indagar más de qué era lo que estaban buscando en aquel lugar. Pero por supuesto es una posibilidad con la que se ha fantaseado, y no solo fantaseado, sino que se ha, se ha seguido incluso el rastro de, de indicios que podrían indicar una supervivencia de Adolfo Hiller. ¿Por qué, si estaban en contra los cristianos, lo veían decadente, buscaban todos los símbolos cristianos? El Grial, eh, el Arca de la Alianza. ¿Por qué? Quizá porque ahí había poder. Claro. el Bueno, el Grial incluso lo lo consideraban más bien como como un símbolo cristianizado más que cristiano. Es decir, eh, ellos lo, lo vinculaban a la leyenda artúrica y como tal lo consideraban como algo pagano, como algo propio de de las de las culturas sajonas y, y y germánicas. En cuanto al arca de la alianza, obviamente sí, era el poder, el poder tremendo que que describe la que describe la Biblia. Pero luego efectivamente todo eso chocaba con ese antisemitismo radical y con ese anticristianismo cristianismo que no venía de otra cosa que de la consideración de que bueno todo cristo era obviamente era obviamente judío y que toda la religión cristiana pues era una especie de, de judaización encubierta de, de, de los europeos pero precisamente buscar los signos cristianos precisamente elegir para ese magno sacrificio humano a los judíos pues pues también tenía una una cierta simbología mágica. ...y era precisamente que tal vez por ser eh, o por haberse denominado siempre el pueblo elegido, el pueblo de Dios... ...pues tal vez la esa sangre judía podía tener como sacrificio humano incluso más valor que cualquier otra. Mm -hmm. Llegó el momento de la pérdida de la guerra, perdieron la guerra los los alemanes... ...y los nazis parece que se repartieron por por gran parte de, del mundo, ¿no? Las SS también, quizá conservando, como decías antes, esos pactos que tenían. Todo ello, mucho de ello lo lo hablamos el otro día con la Guerra Fría... ...parte de ese secreto que tenían los nazis de los avances científicos... ...lo aprovecharon los americanos y los rusos, ¿no? Sí, efectivamente, digamos una gran parte porque hicieron un, un, una auténtica cacería de, de talentos... ...de científicos y no solo de eso, sino de proyectos, de planos, de, de prototipos, etcétera, etcétera... ...y luego sí, la, eso, esos SS se repartieron por muchas localizaciones del mundo... España fue uno de de Navidad los países exactamente que que recibimos a a más de ellos, pero también los países sudamericanos que te he citado antes, concretamente en Chile funcionaba tenía la central una de, de las dos grandes organizaciones que protegían a a los antiguos nazis que se llamaba Die Spin la la Araña en alemán y luego de esa que que era la otra pues durante mucho tiempo tuvo su su sede y su dirección mismamente aquí en Madrid, en la capital de España. Sí. Sí, además te lo comentaba en el sí. otro programa, en, en un pequeño restaurante alemán, curiosamente. Pues eh, a partir de entonces, eh, digamos que todo eso empezó a transformarse en un emporio, sobre todo financiero y, y, y político en, en algunos casos... Que bueno, eh, hasta ahora ha perdurado. Hay una etapa muy oscura que es la vinculación de las dictaduras sudamericanas a, a los antiguos nazis, cogiéndolos como asesores o poniéndolos en, en cargos importantes en sus servicios de seguridad o de espionaje. Toda toda la historia política de, del cono sudamericano en muchos aspectos ha estado también también influida, influida desgraciadamente, por, por esas circunstancias. Y quizá el germen que que hizo que bueno que se moviera todas las isceses y todos los nazis, entonces ese nazismo esotérico se repartió y a lo mejor sigue estando todavía por ahí funcionando sin que lo sepamos sí obviamente vemos en algunos sitios pues eh, pequeñas puntas dice ver pequeñas pequeños brotes de no solo de de intolerancia o de o de Schinkenher o de este tipo de historias, sino también de de organizaciones filosóficas o pseudo filosóficas que en el fondo pues siguen propugnando este ellos lo denominan hitledismo esotérico. Pero insisto, son puntas dice iceberg, la parte que todavía está oculta. Yo creo que realmente ninguno de nosotros la, la puede imaginar y, y si algún día saliese a la luz, si un investigador, si, si un juez, si alguien consiguiese sacar a, a la superficie el gran entramado que quedó después de, de, una, de terminar una ideología que se considera acabada militar y políticamente, pues mucha gente se sorprendería y se sorprendería muy desagradablemente. con esa historia que vivimos terminemos lo que tuvimos que aprender con lo que Chile trajo al mundo, pero a lo mejor como te decía, la metáfora encerrado, ese germen sigue estando por ahí todavía latente para ese tercer milenio que nos espera con toda una gran cantidad de profecías que tienen que ver con con la vuelta de anticristos, etcétera. Sí, yo me acuerdo que uno de los últimos reportajes que que publiqué en Animas, pues eh, acababa así y acababa deseando que que ninguna generación de, de europeos Tuviera que derramar nunca más su sangre por luchar por su libertad. Ojalá sea así, ojalá hayamos aprendido la lección y la historia no tenga que repetirse. Gracias, Santiago Camacho, por habernos contado esa parte oculta de la historia. Hay muchos misterios todavía por descubrir, pero hoy quiero seguir viniendo al programa a ayudarnos a hacerlo. Por supuesto, cuando queráis. Ha sido un placer estar contigo. Gracias. Gracias a ti. 30 aniversario de Espacio en Blanco. Hola Miguel, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Le he dado alguna vuelta. Han pasado 25 años casi. Un cuarto de siglo, amigo. Un cuarto de siglo que es una vida. Y me estoy viendo a mí mismo recostado en la cama, pero no escuchando el espacio en blanco, precisamente. Eso ya lo hacía muchas noches. Noches donde me imaginaba un lugar que era inaccesible, me imaginaba una especie de castillo en el aire, me imaginaba... Una familia que hablaba de cosas que a mí me apasionaban y me imaginaba que no estaba tan solo porque había otros locos, entre comillas, que disfrutaban como yo con el misterio. Y todo eso a través de la magia de la radio que, como todos sabemos, es insuperable porque es el poder, el poder magnético y mágico de la palabra. Que sigue siendo nuestra huella de identidad más profunda y de la que se habla muy poco, la voz, la cadencia y la palabra. ...y Miguel nos arrastraba a esos mundos... ...yo sentía una envidia sanísima por ejemplo de... ...de Javier Sierra... ...que era de mi quinta y yo lo escuchaba de vez en cuando... ...y decía... ...será consciente este chico... ...que viene de Teruel, que acaba de aterrizar en Madrid... ...y que nos está hablando de que los ovnis han llegado a la Unión Soviética... ...a final del 89... ...y los seres de otro mundo quizá ya están aquí... ...el caso borones ...yo lo oía entre las sábanas... ...el pequeño o joven Inker Jiménez lo oía entre las sábanas como un rito... ...y yo decía... Serán conscientes de la suerte que tienen Hacer radio, hablar por el micrófono Pero hablar de estos temas, no de cualquier tema No ser periodistas normales Ser periodistas no convencionales Desde luego, especiales Y para mí ese castillo en el aire era como un sueño ¿no? Y me estoy viendo, como digo En la cama Pero no es de noche Y estoy tomando con mi mano derecha Un pequeño teléfono ...es un teléfono muy estrecho... ...un teléfono supletorio... ...un teléfono que yo coloqué ahí... ...sobre la cabeza... ...seguramente a nivel de Feng ...esto es fatal... ...pero lo tenía sobre la cabeza... ...en una columna de mi pequeño dormitorio... ...y colgué... ...y al colgar Super Miguel... ...que aquella llamada... ...aquella breve conversación telefónica... ...iba a ser un Rubicón... ...es decir, iba a ser el salto de una frontera... ...iba a ser el paso de algo... ...que esa llamada... ...era una de las llamadas importantes en la vida... ...y que esa llamada además... Me ha provocado tal retorquijón de estómago, cerebro, alma y todo lo que uno se puede imaginar... ...que poco menos eh, que me puse prácticamente a vomitar de la impresión. Yo apenas tenía 20 años y aquello me impactó muchísimo. El colega de aquellas andanzas y de aquel tiempo, Lorenzo Fernández, lo he recordado muchas veces. ¿no? Porque luego le tuve que llamar a él. Porque Miguel Blanco no me llamaba solo a mí. Llamaba a dos reporteros, y si quiere Lorenzo, que andaban zascandileando, eh, haciendo un poco de ruido... Eh, ...escribiendo boletines... ...llamando a muchas puertas... ...haciendo radio local y después radio regional... ¿no? ...en la Comunidad de Madrid... ...allí nos descubrió Miguel... ...y yo creo que, bueno, quiso probar... no ...¿queréis veniros al Espacio en Blanco?... <risa> ...escuchar eso... ...para mí fue como una sinfonía celestial... ¿no? ...y durante un tiempo... ...en una época turbulenta para la radio... ...y para el misterio... ...en Radio Voz en aquel momento... pues ...pudimos disfrutar de ser reporteros... ...de este castillo en el aire... Para mí fue la demostración de que a veces lo que se sueña o lo que se anhela y se hace con auténtico corazón, pues a veces se consigue. Aprendimos muchísimo con Miguel, aprendimos de la radio. Lorenzo y yo un día llegamos a hacer el espacio en blanco a solas en un viaje que tenía Miguel. Eso fue formidable, fue increíble, pero lo que me encantaba era el mundo del reporterismo. no Son tiempos que seguramente nunca vuelvan, son tiempos míticos. Ahora, Miguel, y tú lo sabes, y la audiencia también, pues es más fácil conectar. Se ha reducido, digamos, la distancia y eso tiene cosas buenas. ¿Pero qué quieres que te diga? A mí me encantaba la mítica, me encantaba pensar en lo inalcanzable y por tanto alcanzarlo daba a todo un estilo épico, ¿no? No era alcanzar cualquier cosa sino el programa maravilloso y mágico que ha iluminado la mente de muchísimas personas a lo largo de 30 años que también Miguel se dice pronto. Hace un cuarto de siglo casi recibía yo esa llamada que cambió mi vida. Larga vida, espacio en blanco, porque es parte de la historia del misterio y me lo vais a permitir. Es también parte de mi propia historia, de mi historia inolvidable y la que transforma a una persona para siempre. Gracias Miguel, suerte, muchos años y gloria para el Espacio Blanco. Todo el mundo del misterio con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Terminamos por hoy, cerramos solo por el momento este espacio en blanco. Tenemos pensado estar con vosotros todo este verano, todo este mes de agosto, llenando estas noches calurosas de fantasía, imaginación, respuestas, misterios y sobre todo de vuestra compañía. Ojalá queráis acompañarnos en esta aventura. La próxima semana más, más temas invitados únicos que no debéis de perderos y será aquí en Radio Nacional en vuestra casa dentro de este espacio en blanco hasta entonces, feliz mes de agosto, feliz semana disfrutad si estáis de vacaciones cuidado con las carreteras y con la recomendación de que sigáis en esta sintonía hasta las 4 un poco de buena música, cuidaros Hello darkness my old friend I've come to talk with you again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 The streets are called stone Near the of A Street land I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stabbed By the flash of a neon light Slipping out Touched the sound of silence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 sound for silence who said I you do not know silence like a cancer grows hear my words that I might teach you take my arms that I might Reach you but my words like silence and your eyes fells The waves of sight And the people down and prayed You the young God they made And the sun crashed out, it's a